tesoro de la Mercedes ha sido protagonista estos últimos años en una gran lucha entre una empresa, el Odyssey, y, y cazaron el tesoro, entre comillas, cazaron el tesoro de la Mercedes, las famosas monedas y el gobierno español. Finalmente, finalmente, la razón triunfó sobre la fuerza.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 Sí, vamos a ver, desde que toda esta historia que hemos contado en el diario del País es una historia muy complicada, es decir, eh, Felipe II eh, permitió, digamos, que lo que se llama llamaba fake news, lo que eh, se extendiesen a lo largo de, de, de, de su reinado y de si, digamos, que los, próximos, los siguientes rey, eh, reyes también, ¿no? Eh, eh, la, la, la Armada Invencible, que no fue un desastre tal y como se...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 en todo lo que fue la cornisa eh, norte española, uh -huh. y desde luego no tiene nada que ver con lo que fue la el ataque británico a, al norte de España, que fue un desastre eh, completo. Lo que pasa es que los españoles somos así, ¿no? O es sea, decir, eh, eh, damos mucha importancia a nuestros a nuestras derrotas. Hmm. Y, Nos y, mantemos mal. Pero vamos, pero mal. <risa> fatal. Yo, Completamente fatal. Y ahora tendríamos que vender la existencia...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 Y Odyssey, Odyssey en la actualidad, ¿qué dice eh, por qué han seguido con su trabajo, con su trabajo entre comillas, eh, han seguido pirateando, no solamente barcos de España, de otros sitios, eh, pero Odisei, ahora mismo, eh, ¿qué hace, qué piensa, qué dice, eh, cuál es su diario de navegación ahora? No sé, o sea, no, no, no, no te puedo decir lo que hace Odisei,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 De, ...de profundidad... ...recordando que ahí murieron asesinadas... ...275 inocentes... Uh -huh. ...y en o noviembre sea, ya sí. vamos a poder ver... ...eso que se ha conseguido rescatar... Claro, ...entonces, ¿qué, ¿qué han hecho ellos? ...pues o sea, lo que han hecho es... ...han metido durante tres años... ha metido eh, unos minisubmarinos... ...y estos minisubmarinos... ...que llevan una especie de, de brazos... Eh, ...automáticos... ...que van recubiertos con una... ...con, con todo tipo de protecciones...